Familia, te agradezco por preguntar. Esté preocupado, como todos, este, estamos viviendo momentos muy difíciles. Y bueno, este, me tocó a mí, como le puede tocar a cualquiera, y fueron dos hechos durante un mismo día, y son esas cosas que, que, a decir los entrenadores, estamos muy lejos de la familia y nos pone mal. Pero sí, está... aparte imagino la, la eh, bueno, a todos nos ha pasado alguna vez algo. Este, o tenemos a algún conocido, a alguien cercano que le ha pasado algo, algún hecho este un robo o alguna cosa de violencia pero digo este imagino parte de la impotencia de eh, el hecho de, de, de no estar con la familia en ese momento y, y de estar tan lejos no claro claro claro te hace sentir responsable viste todos sabemos que bueno que nosotros estamos trabajando pero pero la verdad que me hubiese estado gustado estar acá y y además porque yo estoy lejos digamos es una en Santiago estamos este, muy bien pero pero es un tirón entonces no es tan fácil hacer un ida y vuelta y, y bueno ya está son cosas que que Este, uno nunca decía que pasen pero pero hay que intentar estar cerca de la familia pero la familia todavía no pasó nada más allá del mal momento y del robo no pasó nada más sí no no no no no fue algo violento pero bueno por suerte no pasó nada este, con ninguno de eso bueno nos alegramos muchísimo nos alegramos muchísimo eh, qué récord que metiste eh, con con el equipo qué bien que están no la verdad estamos contentos este Independientemente de los registros que se han mejorado este año en, en el club este, y, y el lugar que ocupamos hoy es por, la, por el funcionamiento, este, por la forma de, de, de cómo los jugadores quieren jugar junto entre ellos y hacer, por ejemplo, un partido donde no hemos jugado tan cómodo por mérito olímpico, pero defendimos fuerte y bien, que eso nos puede sacar algunos juegos. Y, y la verdad que estoy, estoy tan contento con, con la forma en que el equipo está adaptando para jugar que y con lo que está pasando con el, el récord lo que se vio ayer de DEC es lo que vos y el equipo esperan desde el punto de vista individual y naturalmente en el, en el, en el acostumbramiento también a, a tomar más protagonismo en el juego de lo que venía teniendo eh, este pibe muy, muy prometedor en el básquetbol de Argentina Yo creo que no detiene su crecimiento, ¿no? Y sobre uh -huh. todo este último mes ha dado un avance, pero esto quiero ser bien claro, el avance lo da él, eh, nosotros, digamos, los entrenadores ponen a los jugadores cuando cuando ven que que, que que se destacan y que pueden ayudar al equipo, él ha tenido una mentalidad el último tiempo de, de, de confianza respecto a la, a la toma de decisiones que me ha sorprendido y realmente está trabajando y haciendo las cosas muy bien. ¿Y el entrenador dónde percibe esto? Que, que el jugador agarra la planilla y dice, bueno, ayer anotó 20 en el clásico, un pibe joven, evidentemente algo de carácter tiene, eh, pero en en el día a día, en el entrenamiento, ¿cómo cómo lo olfatea, cómo lo percibe el entrenador? El entrenamiento cuando él llega temprano, cuando empieza a hacer unos trabajos extras con el asistente, cuando cuando este se toma el entrenamiento en serio, ahí te vas dando cuenta un poco lo que lo que el tipo quiere pero sobre todo lo que lo que es la, la agresividad en el juego eso es lo que a mí me ha llamado la atención en él en los últimos tiempos el, el no dudar el meter un dribbling y para el aro fuerte o levantarse a un tiro y tomarlo con con con naturalidad con ahí me parece que él se sí, ha dado una un, un, en su propia confianza me parece que él pasó de quince minutos a veinticuatro de promedio y eso lo hace este, la misma participación lo hace crecer pero tiene que ver insisto mucho con con su mentalidad eh... Me parece a mí o, o el, el grupo por fuera de las individualidades y remarco esto porque eh, de entrada te faltó un jugador clave para y, y un muy buen jugador como como es Marcus Melvin digo me parece que el grupo captó muy bien la idea de juego y, y la lleva dentro del rectángulo tanto en defensa como en ataque obviamente con mejores pasajes o con peores pasajes este, independientemente de, de los jugadores que estén en el rectángulo de juego no Sí, yo soy muy agradecido en eso. La verdad soy muy agradecido porque es un poco lo que voy decir, Fabián. La verdad que el equipo este fue muy receptivo, agarró este, digamos, eh, una forma de, de, de como me, un poco me gustan jugar a menos equipos, pero también yo me he adaptado a, a las características. Acá hay algo natural. Hay jugadores que, que corren la cancha, este, digamos, lo hicieron conmigo, con otros entrenadores, en otros equipos, siempre, ¿no? Diego García, Vega, los bases, mismo Tortuga de entonces este se ha dado la situación de, de, de interpretar rápido una idea y bueno, hay que sostenerla, esto es apenas un comienzo, me parece que los equipos van mejorando todos sus planteles, nos esperan este, partidos difíciles y, y bueno, pero sabemos que, que, que tenemos potencial y sobre todo que tenemos una, una forma de, de, de, de empezar a, a jugar, así que hay que sostenerlo. Se olfatea ya el, el Super 8, eh, ha quedado fundamentalmente en la gente, un o, o lo, a ver si lo notaste de esta manera, ustedes ganan el segundo clásico, se dan resultados que además lo dejan afuera del olímpico, clásico olímpico, claro. que es el clásico rival, eh, ¿lo percibiste que se vivió de una manera especial? Sí, igual eso eh, viste, no, no, no dependía de nosotros, nosotros hicimos digamos el, el, el querer ganar y después también se ganó San Martín y se le dio un olímpico una suma de resultados. Yo lo que creo que se está notando a la gente sí el tema de, de del Super 8, este ha hecho la, la dirigencia un esfuerzo por querer organizarlo, pero nosotros tenemos un cruce ante y eso tenemos que poner el foco ahí. Claro, claro. Este, para querer llegar al cuadrangular tenemos que ganar la estudiantes el viernes y no tenemos que que alterar nada hay que dejar un poquito la liga y todo lo que nos ha pasado hasta primera fase y ahora concentrarnos en el cruce. Contento con con, con lo que viste hasta acá de la Liga Nacional, ¿te gusta Este, como no, no hablo solamente del formato, hablo del juego en sí y hablo de las dos zonas. digamos vemos que eso es un tipo que que mira permanentemente eh, ambas zonas. Sí, yo quiero decirme aprovechando el espacio de ustedes que tan masivo. Este, yo quiero decir que yo estoy contento con la liga. Me parece que nosotros la tenemos que defender, que a veces la critica por demás, que el nivel de juego tiene tiene altas y bajas como la tienen los demás este, países del mundo y me parece que hay una exigencia hacia los entrenadores a poner jugadores jóvenes en medida me parece que tenemos que bajar un cambio y la calidad y los jugadores y los entrenadores nuestros los ponen a los jugadores pasa que acá estamos queriendo que jueguen los 17 años y estamos queriendo que jueguen un montón de tiempo y, y, y lo que tenemos que, que priorizar todo es tratar de que cada equipo sea competitivo que tengamos buenos extranjeros buenos nacionales y buenos jóvenes ahí se van a desarrollar si no miremos lo que ha, lo que ha hecho Peñarol por poner uno de los ejemplos con Campazzo, Mata o Giorgetti han jugado con buenos eh, jugadores al lado, con un gran entrenador y con eh, rivales buenos, entonces se desarrollaron en, en, en el mejor nivel, y ahí es donde tenemos que lograr que los jóvenes seguen, entonces me parece estamos un poquito excedido con el pedido hacia, hacia los entrenadores argentinos a tener que, que poner los jugadores jóvenes mucho. Silvio se acaba el programa, te agradecemos mucho el contacto nos vemos Dios mediante esta tarde y nos alegramos mucho de que, que esté todo que esté todo en orden, eh Abrazo, muchísimas gracias por estar, un abrazo. Ahí está, Silvio Adiós. Santander, el técnico de Quimsa, esta tarde habrá presente...